Tampoco nuestra intención no es competir con el hospital, más bien es fortalecer la salud y que la población te tenga alternativas donde poder acoger a, para solucionar sus problemas de salud.